Gracias por atendernos. Hola, buen día, Carlos. Al contrario, gracias a vos y buen día a tu audiencia. Jorge, ¿de qué se trata esto del gobierno provincial que propuso que los municipios deroguen la tasa de gasto y publicidad a cambio de plata para los mismos municipios? ¿Cómo es? Para que la gente de a pie lo podamos entender. Bueno, en realidad、eh, fue la famosa ley、eh, que aprobó la legislatura y que, bueno, la coalición cívica votó en contra. Eh, que le llamaron de reforma fiscal de la provincia de Buenos Aires, con la que piensa recaudar、eh, este año cerca de mil millones, novecientos y pico de millones de pesos más, y a partir del ejercicio del año que viene, algo así como dos mil millones de pesos. Esa ley,、eh, fundamentalmente, lo que, en lo que consiste es en el incremento de las alicuotas de ingresos brutos. Y、eh, el gravamen también de ingresos brutos a ciertos sectores que estaban hasta ahora exentos.、Eh, la ley contempla también、eh, que puede firmar、eh, con los distintos municipios、eh, que cobran las tasas de abasto, ¿no es cierto? Este, una, un convenio donde el municipio sigue prestando el servicio de control sanitario a través de, la, de esta tasa, pero deja de cobrarlo. Y a cambio recibe un porcentaje de lo recaudado por esta ley. Este porcentaje,、eh, que creo que es algo así como el 10 o 15% de la recaudación provincial, es repartido entre los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires. Generalmente, los municipios aceptan esto porque significan mucho más dinero del que cobran naturalmente por la tasa que están prestando. ¿no? Este, en realidad, yo creo que esto. Es una, te diría, una especie de, de, de, de dibujo hecho como para、eh, poder decir que la ley tiene una,、eh, digamos una finalidad buena, que es darle más plata a los municipios, que es lo que de hecho se está anunciando a través de los medios. La realidad es que la ley consiste en que nos va a sacar más plata a todos los contribuyentes. ¿no? Jorge,、eh, otro de los temas también que está candente allí en la capital de la provincia de Buenos Aires es el tema de las jubilaciones y del IPS. Sí, que El otro día no hubo quórum. Sí, sí, sí, te diría que más que candente.、Eh, ese día, el día que se cayó la sesión, este, aparentemente por falta de quórum, porque no lograron juntar los diputados. Y además, porque hubo unas movilizaciones muy, muy importantes. Pues es que esto no salió mucho en los medios, pero、sí. yo estaba ese día en La Plata、sí. y hubo marchas y representaciones de todos los gremios provinciales, inclusive de medios del interior. Por supuesto, estaban los docentes,、eh, bancarios, este, porque los gremios este, se oponen a esta ley llamada de armonización, este, de, de armonización previsional.、Eh, En realidad, esta ley está un poco atada a un famoso decreto, el decreto 400, que firmó Solá en el año 2004 con el expresidente Kirchner, precisamente para ir d i g armonizando m o s a o igualando、eh, el funcionamiento de los institutos provinciales con, la, con el ANSES.、Eh, la s provincia s de Buenos Aires se opone, es decir, los jubilados y los trabajadores、eh, estatales de la provincia de Buenos Aires se oponen duramente a, esta, a este hecho. Porque el Instituto de Previsión Social es s u p e r habitario, es un instituto que da ganancias,、sí. este, y entonces lo que, quiere evitar,、eh, lo que se quiere evitar es lo que de hecho se viene dando desde hace mucho tiempo: que es que la provincia de Buenos Aires、eh, toma ese dinero y este, digamos, ese dinero se pierde en un agujero negro que no es contemplado dentro del presupuesto、eh, provincial. Ahora esta ley. Pretende también blanquear eso porque, a cambio del dinero que la provincia saque, que el Ministerio de Economía saque,、uh -huh. eh, entrega unos bonos, ¿no es cierto? Es decir, un, unas letras, unos papelitos、uh -huh. que tienen dos años de duración y este, con lo cual intenta blanquear un poco esa situación bastante anormal, te diría, ¿no? Ya lo hemos visto en la Nación, a esto, ¿no? Sí, Se sí, sí. Han quebrado todas las cajas, sí, sí, tuvieron sí. que inventar el tema de las AFJP. Exacto. Este... Ahora volvieron a reparto. Ajá.、Uh -huh. Este, y、Otra、de hecho. reparto porque habían perdido el manejo de caja. Claro, claro. Y claro, claro. Bueno, y la Nación también ha sacado este año cerca de 6 mil millones de pesos de l a n c e s Salió en un medio nacional el otro día. Esto lo estaba leyendo.、Mm. El tema es que en realidad lo que hay es una situación económica muy complicada. Este, en, en las provincias y, y que se está complicando seriamente también en la nación. ¿no? Jorge, ¿es real que la, las provincias están pasando por una mala situación o en realidad hay fondos y los manejan mal? Yo creo que un poco de las dos cosas, n o pero que, que realmente la provincia de Buenos Aires tiene una situación económica muy, muy complicada, eso es absolutamente cierto. El 27 de diciembre del 2007 se aprobó el presupuesto para el 2008, es decir, el que se está ejecutando sí, ahora. Sí.、Eh, ese presupuesto que se aprobó ya era deficitario en 5 mil millones de pesos. Este, bueno, imagínate que sobre un presupuesto de 35 mil arrancar con 5 mil abajo、eh, justamente es, es muy complicado y estas cosas que estamos viendo ahora son. Eh, por decirlo de alguna manera, manotazos de abogados para obtener recursos que la provincia necesita. Todo esto es、eh, complicado por una situación general inflacionaria que castiga duramente cada día más el bolsillo del asalariado, que como vos, lo vemos en el caso de los docentes y de muchos otros gremios, están este, pidiendo desesperadamente aumentos porque, bueno, no pueden llegar a fin de mes. ¿no? Ahora, Jorge, viendo la situación esta que se venía, porque. Gente se la vio venir y por eso lo votó a Sioli,、uh -huh. pensando que la nación iba a rescatar la provincia si ponían un nombre de Kirchner. ¿no?、Sí. ¿Qué n o pasó?、Pero、bueno, yo creo que en realidad Sioli es un, como te diría, es un a、eh, un buen alumno, n o un este, obediente alumno、eh, del de Kirchnerismo. Y lamentablemente para la provincia de Buenos Aires esto nos ocasiona un daño muy grande p o r q u qué? Como pasó en el conflicto del campo, como lo, lo vemos、eh, muy, muy, este, muy seguido, este, el gobernador da la sensación que no se atreve a pararse, como lo hizo Eschiaretti, por ejemplo, como lo hizo Wiener, a pararse duramente frente a las autoridades nacionales a pedir lo que corresponde, porque la provincia de Buenos Aires aporta, es la que más aporta y la que porcentualmente menos recibe a cambio, y esto castiga a los. todos Los habitantes de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Bueno, la gente, Biner y los, el otro gobernador que nombraste vos también tienen el mandato de la gente para decir lo que quiera. Claro. Al igual que s Cioli, pero finalmente son los únicos que se pararon ahí enfrente. Es que Areti, bueno, por un, un, un tema económico también. También por un tema previsional. Sí, también por un tema previsional, exactamente. ¿Dónde estalló la provincia de Córdoba el mes pasado? Que lo vimos, parecía Bolivia hoy. ¿no? Exacto, exacto.、Eh, Jorge. En los próximos días, el 24 de septiembre, va a estar la líder de la coalición cívica en la región.、Sí. ¿Esto, eh, ¿Lo e s t o han programado? ¿Qué van a hacer?、Sí. ¿Qué días va a suceder? Sí, sí. Bueno, justamente este, agradezco la oportunidad que me das justamente para invitar ¿no? a la gente en general, porque, bueno, mira, el viernes pasado,、eh, jueves me parece de pasado, estuvimos este, reunidos justamente tratando de.、Eh, Fijar horarios y demás para la visita de Carrió y e s t o l v i s e r a la séptima sección. En realidad son ocho distritos los que pretenden recorrer en dos días y es bastante complicado.、Okay. Pero lo cierto es que empiezan por, por Roque Pérez, que es la primera, digamos, el primer distrito cercano a Buenos Aires.、Uh -huh. este, el, el miércoles 24 de、eh, septiembre, que es,、eh, no es no pasado mañana, sino el miércoles que viene,、uh -huh. A partir de las 10 horas. Va a estar en Roque Pérez hasta las 12.30, más o menos. Y alrededor de la 1 estaría en Saladillo. 12 y media a 1 estaría en Saladillo.、Eh, de ahí a las 6 de la tarde estaría en 25 de mayo. Para seguir al otro día、eh, con un, un, un horario parecido. A las 10 en Aldeara, a la 1 en Bolívar y, y a las 7 y media en Olavarría. Este. Nosotros aquí en Roque Pérez hemos realizado desde la coalición cívica dos talleres relacionados con dos temas que son, te diría, de, de, de la, la, la mayor preocupación que tenemos los Roque p e r e e s hoy, ¿no? que es el tema seguridad y el tema campo.、Eh, el último se hizo el viernes pasado, ya tenemos más o menos las conclusiones, que la idea es、eh, presentárselo justamente a e s t o l v i s e r y c a r r i ó que son hoy por hoy en la oposición, te diría.、Eh, La, la, el, el, el, el partido político más fuerte, ¿no? Este, y como para que vayan conociendo la situación del interior y, y después, obviamente, actuando en consecuencia.、Sí. Eh, no va a haber acto, acá lo que va a haber es una conferencia de prensa y probablemente、eh, le hagamos alguna parte, digamos,、eh, como para que puedan atender a los ruralistas. Y a las、eh, familias preocupadas por el tema seguridad. Y después va a haber una conferencia de prensa abierta, no solo al periodismo, sino a todas aquellas personas que quieran este, preguntar, participar, sugerir o. O lo que necesitan, ¿no? Sí, el tema de seguridad es algo que compartimos con la comunidad Roque Pérez, todas las comunidades del interior. ¿no? Sí, sí, sí, sí es un, lamentablemente. Uno de los temas clave, digamos, que a, más allá de lo económico que tiene que ver con el campo, el tema de seguridad que abarca desde el. Más, más de a pie hasta el más encumbrado. ¿no? Totalmente, totalmente. Jorge, bueno, a partir del 24, seguramente antes vamos a estar tratando de, de ir conociendo algún adelanto, ¿no? Más de esto que, que se viene el 24 y esta recorrida que van a hacer. ¿Esto con caras de vista hacia el 2009, ¿eh, Jorge? Y yo te diría que sí, prácticamente. Eh, los equipos técnicos de la coalición cívica ya están lanzados, este,、eh, trabajando, pensando en el 2009. n o Ya i n c l u s i v e、eh, ha trascendido por lo menos dos candidaturas que yo tengo conocimiento:、uh -huh. que son los este, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que va a ser Margarita s t o l b i z e r y por Capital Federal, que va a ser Alfonso Pergay.、Uh -huh. Sí, Esto, ayer, ayer salió con el, con el sombrero mexicano. En el diario.、Oh, <ríe> puede obvio, ser,、vale. no, ¿no? lo he visto. Salió en muchos medios, yo、sí. lo vi en dos o tres medios, pero puede ser, sí. Ayer hubo un encuentro muy importante de la coalición en San Nicolás. Sí, sí Bueno, sí. está, está muy, este, muy cercano Alfonso Pratgay、eh, a Lisa c a r r i ó Anoche lo defendió a capa y espada en el programa Tres Poderes sí, de, sí. de América, porque precisamente lo criticaban por el sombrero mexicano. Claro, claro. Sí, es un buen economista, Alfonso Pratgay. Es muy Prat buen o economista, por ser buen economista, se tuvo que ir. Sí, exactamente. Exactamente. exactamente. Jorge, muchas gracias por este contacto No, sea, al con t r a r i o al contrario, muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra.